...el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnna.org.ar Todos los días, de 10 a 12, en cada radio de la red, para todo el país. Y está bueno que hayas salido de tu casa, porque si no, no estarías aquí. Digamos. Como Pachu, por ejemplo, que se quedó en su casa haciendo galletitas galletitas, galletitas de Espera que traiga, galletitas de no me acuerdo, que creo que eran, creo que eran galletitas de cuerno unicornio. <risa> Esas cosas raras que suele hacer el Lapacho, ¿no? Exactamente. Este, tenemos una mañana aquí en San Salvador de Jujuy, un día soleado con lluvia. No vi el arco iris por ahí, pero debe andar, ¿no? Yo vi el arco iris reflejado en una de las palas mecánicas que había <risa> en casa. Este, bien, arrancamos este enredando las mañana Pasamos nuestro contacto para toda la gente Que se quiere ir comunicando ya con nosotros Lo puede hacer a través de nuestra página web www.rnma.org.ar O si no, también se puede comunicar con nosotros A través de nuestro Facebook Red Nacional de Medios Alternativos Y ahí puede seguirnos, darnos un me gusta Y también compartir nuestra noticia O hacernos llegar alguna alguna data, ¿no? Así es, eh, también invitamos al encuentro de la red nacional de medios alternativos el encuentro de medios alternativos comunitarios y populares que se va a realizar en rosario eh, este fin de semana no 18 19 y 20 este en la universidad la facultad de ciencia política y en el profesorado en la ciudad de rosario así que bueno quedan todos y todas invitados Está a invitadas no tener algunos datos de los talleres que se van a estar dando Eh, tengo los datos en el celular, si querés después los bajo, eh, la verdad que... Eh, ¿Para qué quieres saber los datos si ahora no te dejan ir? No, no, por ahí alguien va a ir. Ah, bien, perfecto, bueno. <risa> y bueno, y le interesa irle a vamos a pasar datos. Y hay fiesta también. También hay fiesta, ah, ¿por, ¿por eso no te dejan eh, No dije que había fiesta. Ah, bien. <risa> por las dudas. Por las dudas. <risa> Sí, bien, este Arrancamos con todo este enredado. ¿Te parece que escuchamos un poquito de Escuchemos música? Escuchemos un temita y luego. Panchito, deja la galletita y aprieta el play. 16 minutos, continuamos con este enredando. ¿Te parece que vamos ya arrancando con todo? Porque tenemos la mañana bastante agitada. agitada. Sí, eh, ya un poco agitada. Pero hoy te lo permite. Dale. Hoy la verdad se presta se presta para eso. Eh, bueno, vamos a ir a la primera nota. Una nota que dicho sea de paso, como, como vos mismos comentabas antes eh, de, de, de, de iniciar el programa, es algo que no ha salido en los medios, ¿no? están los ingenios dos de los ingenios del bloque azucarero regional el ingenio san Isidro y este el ingenio de la mendieta eh, están ambos ingenios realizando paro por tanto cuestiones este eh, reclamos salariales no por paritarias también por despidos recordemos que todos los ingenios de esta zona norte eh, se han unificado en algo que se llama la farc la federación azucarera regional para realizar una serie de acciones y de y, y, y de reivindicaciones que van más allá de lo que la burocracia entreguista, digamos, de, de Tucumán eh, acuerda con, con los ingenios de Tucumán y que se transforma normalmente en norma para las paritarias de los demás ingenios del país. Así que, bueno, hay una lucha grande en esto, tenemos... ...de los distintos ingenios... Eh, ...del Tabacal, por ejemplo... ...lo tenemos judicializado... ...a... este ...al Secretario General del Tabacal... ...Martín Oliveira... ...lo tenemos judicializado también... ...a Rafael Vargas... de, de los ...del Sindicato a... del Suayail... ...el Sindicato de Trabajadores de ahí de Ledesma... ...este... ...lo tenemos judicializado también... ...a Mariano Cuenca... ...de San Isidro... ...entonces... Eh, estamos hablando de, de, de, de una suerte de avanzada por parte de los grandes ingenios, una suerte de avanzada, decía, por parte de los grandes ingenios, en contra de los distintos integrantes de esta Federación Azucarera Regional, y muchos de ellos judicializados eh, también. Pero bueno, estamos ya en contacto con Mariano Cuenca, Secretario General de los Trabajadores del Ingenio de San Isidro, Eh, Mariano, ¿nos estás escuchando? Sí, buen día. ¿Cómo le va? Buen día a toda la audiencia. Buen día. Bueno, podrías comentarnos cuáles son los motivos de este paro que eh, comentábamos eh, antes de iniciar el bloque que nos resultaba bastante curioso que el grueso de la, de, de la prensa hegemónica eh, no pasara la nota de algo, o la noticia de algo tan importante como un paro en estos dos ingenios, ¿no? Sí, no no no estamos ajenos a, a lo que pasa a nivel nacional, ¿no? La la prensa está pasando lo lo que le conviene, ¿no? Claro. Lo que le conviene. Entonces, este sí por ahí quedan aisladas esas luchas y esa resistencia a todo este ajuste brutal, ¿no? Y que no se entiende porque hoy la actividad azucarera está mejor que nunca, están teniendo múltiples beneficios. Los empresarios de la de la industria en realidad en toda la argentina hoy ya no pagan este retenciones para poder exportar le han aumentado el cupo del alcohol el dólar que se va proyectando entonces todo esa el, el, el precio del, del azúcar dentro del mercado interno todo todos esos múltiples beneficios que deberían verse reflejados en buenas condiciones de trabajo y en un salario digno, hoy, hoy este, únicamente se ve cómo toman al trabajador como una variable de ajuste más, estando pasando por los mejores momentos, no la actividad. Claro. Mariano, so, sobre eso justamente, ustedes tienen, eh, con este escenario que, que, que contás de, de, de bonanza de, de, de, de la industria este, eh, eh, cañera en general, de los ingenios, sin embargo ustedes tienen decenas de despedidos. Sí, en San Isidro han pretendido y han despedido a 60 trabajadores, ¿no? Que hemos logrado ya que los reincorporen y todavía quedan 7 compañeros de los 60, quedan 7 compañeros por ser reincorporados, entre otras condiciones de de trabajo que que se venían reclamando, ¿no? Por eso justamente tuvimos de medida de fuerza un paro que consistía en 24 horas por el día de ayer, ¿no? por todos por toda esta, estos incumplimientos y por estos siete compañeros que, que quedan todavía por ingresar. Eh, ¿Podrías comentar para nuestra audiencia cuáles eran los reclamos centrales del paro? Sí, los reclamos centrales y cada uno de los de los puntos, uno de los puntos más fuertes era el riesgo inminente que hay dentro de la planta del ingenio San Isidro porque no han realizado la inversión que correspondía en el tiempo de reparación para lo que es higiene y seguridad dentro del trabajo, ¿no? Y entonces son son tareas riesgosas en cada uno de los sectores. El ingenio San Isidro, el trabajador, entra pero no sabe si se si sale, ¿viste? Claro. Entonces vi, vimos cómo han ido invirtiendo ellos, este ingenio San Isidro, que hoy está siendo administrado... Por el grupo Gloria, que son capitales extranjeros del Perú una multinacional muy grande y que han invertido este año 95 millones de pesos pero para ampliar su producción okay. mientras tenemos un, un, un índice muy alto de, de accidentes no dentro de los, de los lugares de trabajo y no van mejorando quizás cosas chiquitas y que no, no tienen un alto costo, ¿no?, como puede ser una baranda, como puede ser una escalera, como pueden ser señalizaciones, como puede ser un, un sistema eléctrico, <coughs> y esas cosas que ya venimos denunciando hace tiempo, ¿no? Bien, Mariano, además, digamos, de esta persecución que vos eh, digo, digamos, de esto de los despidos que hay, de la falta de inversión, también te quería preguntar, porque hay una persecución también, ¿no?, hacia los diferentes dirigen, dirigentes dirigentes de los diferentes gremios que están conformando este bloque. Eh, vos, vos, te, vos, sí, tenés, este... vos tenés una especie de, de récord, ¿no? Son 43 causas las que te armaron. Sí, 47 causas. 47. 47. 47 causas, sí. sí, yo creo que este gobierno lo que pretende es tener una sociedad sin sindicatos, ¿no? Cuando vemos que en, en Latinoamérica... Argentina es un país de, de, de mayor organización de, de los trabajadores y y de las de los movimientos sociales no entonces no no no deben este provocar a, a eso a esas organizaciones queriendo desarmarlas no porque vemos todas estas acciones que están teniendo los los empresarios tanto con los trabajadores como con las comisiones Este, directiva, ¿eh? porque tienen un gobierno nacional hay un gobierno nacional que está apoyando todo ese tipo de acciones ¿no? claro, bueno justamente respecto a eso es la próxima pregunta, porque vos comentabas de eh, esta desinversión en lo que hace a la, a la seguridad de los trabajadores, y en paralelo tenemos, bueno te, el conocimiento de la avanzada del gobierno nacional en contra de lo que de lo que debería ser la seguridad justamente con las ART con el tema de las juntas médicas, ¿cómo impacta esa eh, eh, ese cambio legislativo en la realidad del ingeniero? Sí, están cambiando las la, la leyes de de ART hoy el trabajador ya no puede reclamar eh, un, eh, su derecho que tenía a, al pago, ¿no? por algún tipo de de incapacidad y van a seguir cambiando, mientras este gobierno siga ganando espacio en el poder legislativo, van a seguir cambiando las leyes y en favor de las grandes corporaciones en favor de la empresa, no en favor de los trabajadores. ¿no? Sí, eh, Mariano, eh, ¿cómo está la cuestión salarial? están eh, usted le están pagando al día? ¿Cómo es esa situación? Eh, ¿Las paritarias cómo le fue? ¿O está en tratamiento? ¿Cuál es la situación? Sí, está en tratamiento, en un expediente en el Ministerio de Trabajo de la Nación que en principio el Ministerio de Trabajo de la Nación este había querido imponernos un porcentaje que era del 21%, muy lejos de la realidad que estamos viviendo lo, los argentinos y bueno, continúan las negociaciones ya 17 insumos de la Argentina, que son los insumos de Tucumán, Santa Fe, Misiones, ya han acordado un salario de un 31%, ¿no? un aumento salarial de un 31%. Así que únicamente ya quedan los cinco ingenios de aquí del norte que se sienten y, y puedan este, firmar el aumento salarial que tiene toda la actividad ya a nivel nacional. Eh, sobre eso, una una pregunta importante. Eh, ¿Cómo ha impactado? Porque evidentemente tiene su, su, su diferencia en realizar esta... Eh, eh, lucha reivindicativa en Soledad o realizarla de manera conjunta. ¿Qué impacto puede llegar a tener la Constitución de la Federación Azucarera Regional en esta lucha? Sí, nosotros ya estamos en lo, en lo práctico, por más que el Ministerio este, de Trabajo todavía este, no regularice ¿no? La, o no quieran regularizar este, legalmente la Constitución de... De la, de la Federación Azucarera Regional, que incluía a los seis sindicatos de aquí del, del norte, nosotros en lo práctico ya estamos funcionando como federación desde hace tiempo no claro. y, y es muy importante la, la unidad de los trabajadores y más en este tiempo cuando tenemos este gobierno o administrando el, el país, un gobierno totalmente neoliberal no eh, Mariano, para ir cerrando ya, ¿cuáles son este eh, los próximos pasos a seguir dentro de, de, de esta lucha y esto es un plan de lucha nosotros tuvimos un paro de actividades por 24 horas en el día de ayer en estos 3 días estamos esperando la intervención también de la Secretaría de Trabajo de la Provincia de Salta para que pueda este, llevarse adelante una mesa de diálogo poder llegar a un entendimiento, pueda juntar a las partes tenemos estos tres días, y no lunes este volvemos a, a retomar la medida de fuerza. ¿no? Bueno, agradecemos muchísimo la entrevista. Vamos a seguir en contacto, puesto que eh, nada, vemos esta, esta, esta acción de la prensa o esta omisión maliciosa de la prensa hegemónica de, de no pasar una lucha tan importante. Así que seguramente vamos a seguir en contacto para poder difundir todas las alternativas de la lucha esta bueno, agradecemos agradecemos a su espacio que se preocupen ¿no? por la clase trabajadora Muchas gracias Bien, ahí pasaba Mariano Cuenca, Secretario General del Ingenio San Isidro, que nos comentaba bueno esta difícil situación que están pasando por un lado una alegría una victoria, la reincorporación de 53 de los 60 despedidos, ¿no? Pero todavía faltan ahí la lucha de 7 y bueno, y también este todos los pedidos que están haciendo por cuestiones de salario y seguridad en el trabajo, ¿no? Así que bueno, la verdad que es preocupante este bloqueo que hay de la prensa hegemónica. Total, totalmente preocupante porque es, es una lucha en uno de los de los ejes ingenios que tiene que tiene la zona norte y las la, las provincias entre Salta y Jujuy y se está invisibilizando cuando los ingenios son eh, una de las actividad una de las pocas actividades eh, económicas importantes dentro de ambas provincias, no podríamos reducirlo a eso, el tabaco y la minería. Y también, digamos, toda la persecución que están sufriendo es. los dirigentes de estos gremios que le están haciendo frente al ajuste, frente a estas políticas que tiene desde el gobierno, desde Este, la patronal, pero bueno, ¿no? Eh, y eso tiene sus consecuencias, pero bueno, el... sabemos que el único método es la lucha y seguir avanzando hacia ahí, ¿no? Totalmente. ¿Te parece que escuchamos un poco de música, se Seba? Vamos... ¿Trajiste algún alfajor de la Pacho? ¿Se te ocurrió eh, algo? ¿no? este cada dijo pachu que estaba horneando galletitas de... Eh, mal de ojo. <risa> eh, eh, como, como ingrediente, el mal de...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 Todavía mi canto no la rescata Y cuando será el día, pregunto cuándo Que por la tierra estéril vengan sembrando Todos los campesinos desalojados Hay que dar vuelta el tiempo como la cava El que no cambia todo, no cambia nada Este es un triunfo madre del nuevo tiempo De estar bajo la tierra rompió el silencio Este es un triunfo padre de la alegría De tu sueño en sevilla sube la vida Sube la vida arriba hasta la espiga Que si la tierra es hembra, la tierra es mía a donde nace el alba, yo siento el día Hay que dar vuelta el tiempo como la cava El que no cambia todo, no cambia nada no no ¡Dos mil dos!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 Es cierto, Tato, me dijo, tengo tan presente que roja y negra en la página hay una zona tan libre que el Che Barraca sería feliz debajo de un algarrobo en su vieja trinchera. Allí se tejen las anredes que van desde la estación sur hasta donde el redeco las lleve. José Alternativo sonrió socarrónamente, me agradeció sin agregar nada y agarró por su pacha hasta que lo perdí de vista.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 10 eh, y 25 continuamos con el enredando las mañanas Aquí estábamos desayunando recién a esta hora de la mañana eh, Un matecito y unas tortillas fritas Así es, porque nos faltan todavía las galletitas de pachu ¿sí? eh, De eh, patas de cabra no, ¿eso, ¿Se puede mezclar no? Sí, sí se puede hacer Ah, mira. patas de cabra, sí, sí, las patas de cabra existen Sí, <risa> sí generalmente <risa> vienen pegadas las cabras por lo bueno, general pasa eso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 O también compartir la información que se va subiendo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y también invitamos a toda la gente a sumarse al encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos que se va a estar llevando a cabo este fin de semana. Así es. 18-19-20 en la ciudad de Rosario de Santa Fe. Rosario siempre estuvo cerca, ¿no? Rosario siempre estuvo cerca De Jujuy no sé si tanto pero No, de, Juj, de Jujuy está como, <risa> está como 16 horas Pero bueno este ¿Van por la ruta del chivo o es otra ruta? Es la misma ruta en la que el año pasado Atropellamos a dos chivos A altas horas de la madrugada Atropellamos a dos chivos y, y bueno Que todavía seguimos debiendo Y todavía tenemos que pagar la deuda Así es Bien, ¿te parece que vamos a introducirnos al Vamos al segundo tema lente bueno él es conocido eh, todos los eh, todas las idas y vueltas todos los eh, esta especie de carrusel que se ha armado en torno a en la movilización convocada para el 22 de este mes por parte de, de la cgt no sectores de eh, es más, hoy habría, por ejemplo, eh, leía los diarios a la mañana y en un diario decía tal asegura que se va a dar la movilización del 22 y en otro diario sobre la misma nota decía tal asegura que no se va a dar la movilización del 22. Entonces, bueno, este eh, queríamos comunicarnos con Norberto Senior eh, de ATSUR, rompe de la corriente rompiendo cadenas que también eh, que nos puede dar creo una visión eh, mucho más amplia y, y, y desde desde eh, dentro del mundo sindical respecto de el impacto y las consecuencias de este carrusel digamos respecto del 22 eh, Norberto nos estás escuchando sí qué tal buenos días buenos, buenos días. días bueno podrías este eh, esto aclararnos un poco eh, eh, todo este todo este carrusel del 22 sí el 22 no dentro de la cgt y la verdad que es difícil aclarar todo esto porque está tan lejos de la práctica sindical eh, de la que por lo menos mis compañeros más cercanos y yo mismo formamos parte y y eh, está tan impregnada de especulaciones que en absolutamente nada tienen que ver con los intereses eh, de los trabajadores y las trabajadoras eh, sino que tienen que ver con posicionamientos de eh, que hacen a nego grandes negocios de algún sector del sindicalismo particularmente los gordos el sindicalismo que, que cuyos sindicatos tienen acciones importantes en las empresas, incluso muchas veces en el propio sector que de, en el que deberían representar a los trabajadores directamente son patronales de sus propios okay. auxiliados. Eh, otras fracciones que en todo caso eh, están mirando los resultados electorales para ver eh, cómo se ponen al calor del poder, cómo no lo Eh, no lo predisponen mal como para que las millonarias sumas de las obras sociales u otros tipos de negocios les sean garantizados. Y en otros casos eh, tienen más que ver con los posicionamientos en la interna del PJ y demás, eh, que, que de un modo u otro impregnan la realidad de la mayoría eh, de los que están expresados en ese triunvirato sejetista, ¿no? entonces este es difícil saber cómo va a terminar más allá de las declaraciones últimas de schmidt eh, ratificando que la movida se tiene que hacer o que este el moyanismo se dice en los medios que está impulsando la y que los gordos este ya se bajaron y todo eso en definitiva lo cierto es que hagan lo que hagan Eh, no va a tener el consenso unánime de ese triunvirato que nunca expresó una una visión más o menos uniforme frente al gobierno y mucho menos aquella que necesitamos los trabajadores que es de pleno de plena confrontación con un gobierno eh, que más allá que de cómo puede haber tenido cierto resultado electoral además de los dibujos y las maniobras burdas y el férreo, absoluto tremendo acompañamiento de los grandes monopolios mediáticos y demás, eh, no merece otra cosa de los trabajadores y de las trabajadoras que eh, una lucha frontal es decir, si no es derrotado en las calles en las fábricas, en todos los lugares de trabajo, en la vida social de la Argentina y también en la vida política, todos y cada uno de los planes de un presidente que se siente más cómodo eh, reuniéndose eh, como virrey del de, de, de, de gobierno yanqui, como alcahuete que quiere enseñar lo que es democracia cuando eh, sus propios miembros del gabinete participan del secuestro y la desaparición este de un de un joven que está acompañando la lucha de un pueblo marginado, baleado, despojado, ninguneado desde hace muchos años, por supuesto, por los distintos gobiernos, por el Estado argentino, pero que con este directamente este prefiere eh, prefiere y tiene habituales contactos con Lewy, seguramente se sentiría muy cómodo recibiendo en la Rosada, o yendo a visitar en uno de sus fastuosos viajes por el mundo a Benetton y demás eh, y por supuesto a lo sumo se sacaría la foto eh, con evitando la cara de asco eh, con cualquier este eh, chico o no tan chico de nuestro pueblo eh, solo para las campañas electorales pero evidentemente eh, lo que haga la CGT eh, desgraciadamente Eh, tiene un impacto muy grande en la posibilidad que de, de conjunto la clase trabajadora eh, pueda expresar un repudio a esas políticas, mientras siguen los despidos, las suspensiones, las rebajas salariales y por supuesto el horizonte estratégico que este gobierno se ha trazado para cuanto antes, que es una reforma laboral al estilo eh, de la que se aprobó en el gobierno golpista de Brasil de Temer eh, una reforma previsional que no será exactamente igual a los de los 90 pero se le parece mucho o como mínimo este, se relaciona con un sustancial incremento de la edad este, para jubilarse eh, una reducción por supuesto de los haberes que para ellos no son otra cosa que un alto gasto público Eh, y seguramente la intervención de, del capital privado, bancario y demás en el negocio de la acumulación de los millones de los aportes que, que van para, para los fondos jubilatorios. Y así podemos hablar del plan maestro en educación, del CUS en salud, es decir, tienen un plan estratégico que es Este ir a fondo con los grandes negocios del capital más concentrado del planeta eh, y eso significa, eh, por todos los medios posibles, eh, ser buenos socios de las políticas imperiales de ese capital que, por supuesto, las encarna el Departamento de Estado norteamericano. ¿no? Son enemigos de los trabajadores y de los pueblos del mundo y, en particular, los de nuestro continente y nuestro país, aunque utilicen alguna figurita como Vidal para mostrarse sensibles cuando solo son sensibles a las cuantiosas cuentas bancarias de todos los grupos sociales eh, de los que forman parte, ¿no? de los grandes explotadores del país y del mundo. Norberto, es muy interesante el análisis que, que estaba haciendo, pero a mí también te quería preguntar, porque al comienzo empezaba a decir, bueno, hay diferentes sectores, este... Eh, que, que tienen diferente posición no decía pero pareciera digamos que después de las elecciones de que el gobierno recibió un poco de apoyo podríamos decir porque no el gran parte de la sociedad de buenos aires por lo menos digamos y de la sociedad argentina pero este pareciera que por el hecho de haber recibido esa cantidad de votos se acabó la desocupación se acabó el hambre la precarización no y en cuanto a eso te quería preguntar cuál era la posición digamos de los sectores este más combativos de los gremios o por lo menos el de Rompiendo Cadena. Mirá, eh, por una parte hay una convocatoria de los obreros de PepsiCo y, y obreras de PepsiCo en su carpa eh, para una reunión mañana a la tarde, donde seguramente se va a congregar una parte, eh, no menor, pero una parte eh, de los sectores dispuestos a, a dar pelea y no dejar que impunemente se sigan avasallando los derechos de la clase trabajadora. Que hay que decir, están enmarcados en un ataque eh, tremendo a los derechos de todos los sectores populares. Quiero decir, para, para ser claro, eh, todos los días no alcanzan las horas del día para poder debatir en las organizaciones populares Eh, habernos informado y después solidarizarnos con hechos gravísimos de ataques de todo tipo porque las políticas del gobierno de Macri son una invitación a los pequeños grupos fascistas del país para proferir toda clase de ataques vengan desde esos sectores fascistas que tienen mucho peso en el aparato represivo del Estado como en aquellos otros grupos un poco más aparentemente marginales, pero que se sienten libres de, de intervenir. ¿no? Todos los días, además, hay que solidarizarse con luchas de despedidos, de procesados y demás. Es decir, esto eh, nos impone eh, una dinámica de defensiva, muy muy fuerte que a veces resta fuerzas para la coordinación que hay que llevar adelante y eso lo saben los que gobiernan y lo sabe la la cúpula sejetista. Es muy necesario ir estableciendo acuerdos desde abajo y también desde las direcciones que están en manos de, de los trabajadores que, y las trabajadoras que son pocas, este ir estableciendo mecanismos de coordinación, a veces local, a veces regional, a veces en medio de los conflictos, eh, nosotros creemos que es un proceso que va a llevar su tiempo. En este momento hay que este, juntarse ahí alrededor del conflicto de Pepsico, que es un conflicto testigo y que muestra eh, la gravedad de, de lo que ocurre y qué es lo que debería motivar... Eh, con aunque hubiese diferencias políticas con el más mínimo sentido común de defensa de derechos básicos de la clase debiera haber motivado un paro general al otro día o a la semana de la represión este entonces eso es, ese es el abismo que hay con la burocracia que predomina por lo tanto eh, hay que ir encontrando esos mecanismos de solidaridad y hay que ir construyendo la posibilidad de movilizarse y por supuesto de un ámbito como ese este o como pudo ser un conflicto como el de los colectiveros y trolebuses y trolebuseros de Córdoba este se puede sacar una convocatoria que tenga cierto impacto público este nacional o o regional o metropolitano este sería un gran paso adelante Eh, difícilmente, en lo inmediato, genere una convocatoria multitudinaria, pero no queda otro camino que esa construcción de acciones de lucha, este, de ir sumando esfuerzos de los sectores democráticos, combativos, eh, y por supuesto habrá que ver qué hace la corriente federal, qué termina siendo el mollanismo, eh, en todo caso como nosotros planteamos en nuestra posición como corriente, para desplegar algún tipo de unidad de acción contra los planes del gobierno, eh, teniendo muy en claro que este, no va a ser bajo la dirección política de esas corrientes que vamos a poder derrotar al macrismo, más allá de que en algunos hechos se los pueda enfrentar en común. Eh, entre tanto bueno, promover la unidad alrededor de los conflictos, promover este, la, la solidaridad eh, e ir creando instancias. Tal vez esta convocatoria de mañana eh, sea un paso importante para generar algún hecho, el mismo 22, con eje los conflictos más duros eh, y en los ataques que, que estamos sufriendo como y seguramente en la perspectiva de construir algún otro hecho masivo de movilización o de medidas de lucha eh, posterior a ese 22. Eh, en ese camino, eh, repito, va a ser un camino lento, tenemos... Eh, infinidad de conflictos que no toman repercusión, ¿no? Por ejemplo, en CN23, eh, por ejemplo, hay despidos en una en la empresa de limpieza contratada en la Universidad del Comahue con una actitud absolutamente represiva en la universidad, eh, hay ataques de todo tipo eh, que, que circulan a veces y muchas veces no, pero solo circulan un poco por abajo, porque los grandes medios siguen ocultando eh, el verdadero rostro de, de los planes del gobierno. Así que de lo que se trata es de seguir este camino eh, que no es a corto plazo, pero que requiere respuestas relativamente inmediatas. Hay todos los días acciones de lucha del movimiento obrero, en fábricas donde se producen despidos o suspensiones hay luchas que por ahí no trascienden porque se dan al interior del modelo de trabajo en los cuales este eh, en los cuales eh, la respuesta por ahí es simplemente moverse al interior de la empresa para hacer retroceder algún tipo de medida represiva o de presión este, o amenazas de suspensiones o de sanciones Eh, pero evidentemente esa respuesta general eh, la vamos a ir construyendo con un único camino que es la coordinación, la unificación de, de las acciones y de la lucha y para eso hay que constituir ámbitos que cuesta constituir por eso insisto en lo de Pepsico porque por la referencia que tiene por la línea correcta que han planteado a nuestro entender como corriente eh, la, la dirección central de ese cuerpo de delegados de la empresa que ha sido muy amplio en la búsqueda de la solidaridad, es decir, no ha puesto por delante las diferencias políticas partidarias, ni electorales ni demás, sino que este se ha planteado eh, una unidad de acción amplia, tal vez ahí resida una posibilidad de generar hechos que... Es, Hagan o no en el contexto de una movilización general el 22 Que la mayoría, pongámosle, de la CGT O una fracción minoritaria convocara eh, Lo importante es que se dé el paso de salir a las calles de allá abajo Y que realmente el gobierno no siga actuando con la impunidad que actúa Desde ya hay todo un sector de la burocracia sindical Altamente recalcitrante, reaccionario eh proempresario eh, que juega el mismo papel del matrismo, que va a ser el socio de cualquier reforma laboral, de cualquier ataque a la organización y a la pelea de la clase trabajadora y que por supuesto este necesariamente debe ser enfrentado con la fuerza de la clase trabajadora, con los sectores combativos a la cabeza, ¿no? Y para eso también va a haber que establecer acuerdos de unidad de acción con quienes este, no se sumen a esos planes este, tan abiertamente antiobreros. Eh, Norberto, recién comentabas, bueno, eh, eh, toda está avanzada, ¿no?, desde el gobierno eh, contra los trabajadores organizados. Hace, eh, en el bloque anterior entrevistábamos a Mariano Cuenca, del Ingenio San Isidro, al cual le han armado nada más ni nada menos que 47 causas. no claro, este claro. Eh, Respecto a eso, a esa situación general que se ve, eh, también eh, cabe cabría esperar que forma parte de la ecuación de la CGT que se repita un incidente como la toma del atril, ¿no? que creo que todavía está fresco en la memoria de los trabajadores. Uh -huh. eh, sí, la verdad que si... Ese es el gran problema que tiene la CGT, eh, además de, de todos sus eh, sus movimientos que tienen que ver con aquellos movimientos que, que están calculando qué es lo que se cocina en el poder eh, del país y entonces este si ahora la onda de la propaganda mediática es que Macri ganó como si su 33, 34, 35% Este, significara un triunfo, este, estamos hablando del 25% del padrón y en definitiva de un 75% que votó otras opciones o este directamente no se presentó a votar. este Pero al margen de... Eh, ellos se mueven en función de eso, pero también saben que si convocaran con claridad con ejes reivindicativos ...contra los despidos, las suspensiones... Eh, ...por el mantener el poder adquisitivo del salario... ...y recuperar lo perdido... ...desde que entró el gobierno de Macri especialmente... Este, ...o planteos contra la precarización, etcétera... Eh, ...una movilización de esas características sería muy grande... ...y entonces es difícil de controlar... ...porque en todos los sindicatos... ...o en el 90% de ellos... Ha habido pérdida salarial, ha habido despidos, y además sigue habiendo y sigue habiendo planes en ese sentido. Entonces, este desde ese punto, la bronca, por un lado o por otro, va a surgir. Después se la querrán achacar al kirchnerismo, a la izquierda, etcétera, etcétera. Pero eh, nosotros consideramos que lo que pasó aquel 7 de marzo, este más que tratarse de algo organizado por sectores del activismo, empalmó en todo caso con orientaciones de ciertos sectores de, del activismo de los que formamos parte, que había que ir con la consigna del paro general y demás y que, que se asegurara esa fecha, con un amplio sentir, incluso hay que decirlo de una impresionante cantidad de delegados de valle que militan en los marcos de, de las conducciones burocráticas de sus bueno, sindicatos no pero que todos los días en sus lugares de trabajo eh, tienen a sus compañeros presionados o perdiendo el laburo y demás entonces este cualquier convocatoria seria con ese tipo de consignas que hiciera la esta cct seguramente encontraría una gran cantidad de trabajadores eh, que disconforme con el gobierno si no asume esa dirección la un sentido este, realmente de confrontación, cosa que es impensable a esta altura y conociendo esa dirigencia, entonces evidentemente puede haber hechos como los del atril o de cualquier otra índole que reflejen esa esa bronca. Y entonces eso también lo lleva a especular. Aquellos que se sienten más seguros o tienen eh, mayor ductilidad o mayor capacidad de su aparato de evitar ese tipo de problemas o una mayor predisposición por la especulación que fuera este para confrontar o genuinamente quieren hacerlo evidentemente eh, pueden tener disposición a que, a que la movilización se haga pero cualquiera se da cuenta que los gordos que nada tienen que ver con eso, nunca tuvieron que ver con eso. Desde la dictadura hasta hoy, esos gordos siempre entregaron a los trabajadores a los intereses del poder real y de los gobiernos de turno en argentina este Esos sectores, es obvio que se van a oponer, porque son los principales blancos de este, la bronca de la clase trabajadora en el seno de los sindicatos. ¿no? Eh, pero bueno, en definitiva, eh, es un momento muy difícil. Es un momento muy difícil porque, eh, amén de que yo relativizaba los números del gobierno, eh, hay que decir que la estrategia de polarización que planteó el macrismo... Eh, le dio un resultado eh, y que evidentemente el kirchnerismo debe estar reflexionando acerca de que no era tan automático que por los graves problemas gravísimos problemas sociales que generan las políticas de Macri este, automáticamente eh, la población iba a decir bueno, que este, iba a optar por quienes estuvieron antes evidentemente no han medido ...el nivel también de rechazo en las clases populares... Eh, ...que tiene el peronismo en general... ...la crisis profunda que atraviesa... este ...para reconstituir su fuerza... ...y también las dificultades que hay en los sectores... Eh, ...de la izquierda, del campo popular y demás... ...de construir este, alternativas que sean visibilizadas... Por, ...por la clase trabajadora y el pueblo... Eh, suficientemente con con la suficiente vocación de poder y perspectiva de poder este pensar mucho más en la política argentina eh, más allá de los pasos muy importantes que se han dado por ejemplo con con la elección del del ci no este pero bueno en definitiva en esta disyuntiva en ese momento complejo y seguramente tal vez no en forma inmediata. Eh, pero seguramente en los próximos meses en un mar de grandes y pequeñas luchas cotidianas de la clase trabajadora y del pueblo, porque no hay otra otra posibilidad frente a un plan que se propone venir por todos nuestros derechos de populares y de la clase trabajadora. Este, evidentemente, en medio de ese mar, vamos a ir construyendo realmente alternativas antiburocráticas, no tengo dudas que se van a ir desarrollando, van a seguir creciendo en, en medio de esta pelea y al mismo tiempo una perspectiva política que eh, que realmente vaya acumulando fuerzas en el sentido de, de un proyecto de clases, ¿no? en definitiva eh, con, con la conciliación de clases, Eh, que impera y que es mayoritaria en la conciencia de la clase trabajadora de nuestro país y en las principales fuerzas políticas de la Argentina, eh, lo que termina ocurriendo es que cuando hay un gran crecimiento económico, los grandes empresarios ganan más que nunca, aunque mejore, se lograra mejorar un poco las condiciones de vida de los propios trabajadores y trabajadoras y cuando empieza a haber algunos problemas en la macroeconomía, o ellos mismos los generan con sus políticas, este todos los platos rotos eh, nos los quieren hacer pagar a nosotros, y si alzamos la voz eh, vienen los enjuiciamientos, la, la cárcel, eh, sufrimiento nuevamente de presos políticos este, en forma permanente, aunque sea en forma temporal, y hasta desapariciones y la represión como cosa cotidiana en todo el territorio nacional. Así que a sabiendas de esto, bueno, se trata de juntar fuerzas desde abajo, eh, de construir direcciones que sepamos unirnos para, para no caer en el aislamiento que ellos desean, Y, y a partir de de, esa, de esas experiencias de lucha es reconstruir la, la fuerza obrera y popular que, que necesitamos para derrotarlos. Un camino largo, un camino complejo eh, y en todo caso esta crisis de la burocracia de la CGT eh, puede permitir que es eh, esta visualización masiva por parte de los trabajadores y las trabajadoras de ese rol nefasto Eh, siga abriendo paso a quienes en la lucha cotidiana de, de los próximos meses eh, podamos desplazarlos en más de, de un sindicato no Norberto muchísimas gracias por por la entrevista la verdad que eh, ha sido ha sido muy claro y muy amplio el panorama este eh, en verdaderamente nos ha nos ha aclarado muchísimo el panorama. Así que bueno, eh, como siempre, ¿no? Como siempre, como siempre que nos toca hablar con Norberto. Así que bueno, agradecemos la entrevista y seguramente eh, vamos a seguir en contacto como RNMA para ver cuáles son las definiciones de cara a este 22 que es eh, eh, nada más que un hito en eh, eh, la lucha que se viene. ¿no? Bueno, yo yo te agradezco este, este por supuesto que lo agradezco y tal vez sea sea exagerado lo que decís pero quiero quiero señalar lo siguiente si si me permiten para, sí, claro. para cerrar eh, desde ya mis propias intervenciones Este, no pueden reflejar En lo más mínimo Ningún tipo de euforia Ni de exitismo Que a veces campean sí. En los ambientes nuestros Porque como hay eh, Una dificultad política no Hay una crisis importante Por arriba Más allá de, de lo que quieran Reflejar los grandes medios Y los que quieren presentarse Como ganadores La dispersión de fuerzas políticas Desde arriba La, la falta de, de unidad profunda en sus proyectos eh, va a abrir grietas en la medida que se desarrolle la lucha popular, pero el plan que tienen los de arriba es eh, es desmoralizarnos es, es golpearnos muy duro es hacernos sentir eh, que no vamos a poder eh, derrotar lo que es irreversible lo que ellos quieren hacer y entonces si bien eh, no se trata de un momento en el que pueda haber triunfalismo alguno Eh, ha habido, si sí quiero resaltar, que ha habido tantas muestras de dignidad en la resistencia en estos días, y Tepsico es una de ellas, pero hay muchas otras, y va a seguir habiendo tantas eh, que nuestra moral tiene que estar intacta. Ese es el lugar en el que no nos pueden quebrar. No se puede gobernar contra todo un pueblo este sin que el pueblo más tarde o más temprano produzca nuevos cordobazos, nuevos 19 y 20 de diciembre. Ellos lo saben y por eso aceitan sus armas, las utilizan cotidianamente, eh, tratan de aterrorizarnos y hacernos saber que están dispuestos a que haya nuevamente un genocidio en la Argentina. Esos son los mensajes de negacionistas de los 30.000, o es el mensaje dado con el secuestro y desaparición de Santiago Maldonado, pero la moral de, de la clase trabajadora que ha sabido luchar tanto durante todos estos años, entiendo yo que en gran medida está intacta y fundamentalmente tiene que estar la, la del activismo. Así que eso quería, quería señalar porque todos los días hay ejemplos de resistencia y dignidad y no tengo ninguna duda que se van a multiplicar a lo largo y ancho del país hasta que terminemos desalojando por lo menos del gobierno y en, y en algún momento del poder a esta lacra humana que gobierna la Argentina y que nunca trabajó en su vida, no sabe lo que es transpirar, no sí. sabe lo que es ni siquiera lavar su ropa eh, y nos vienen a enseñar lo que hay que hacer en la vida y nos vienen a tratar de vagos a nosotros ...cuando viven como reyes sin aportarle nada a la humanidad. Más tarde o más temprano se les va a terminar... Eh, ...con la fuerza de la clase trabajadora en nuestro país, en nuestro continente y en el mundo. Y todos sus planes, por fascistas que sean como viene ocurriendo en Venezuela... ...se pueden derrumbar, se pueden desmontar con la unidad del pueblo por abajo con la fuerza en la lucha y con las convicciones y la moral alta, por eso por como último mensaje quería dejar esto que hace a la dignidad de la que hace trabajar a nuestro país y no quería dejarla de relacionar con la dignidad de ese pueblo venezolano eh, que ha sido capaz de frenar una ofensiva criminal del imperialismo en nuestro continente, eso es lo que nos tiene que dar fuerza a mi juicio, así que les agradezco, perdón la extensión, los saludo con un abrazo grande y nos seguimos encontrando en la lucha. Al contrario, muchas gracias y un abrazo. Bien, ahí pasaba Norberto, señor de Ate Sur, también de la Corriente Sindical Rompiendo Cadenas, que nos hacía este un panorama, ¿no?, de toda esta situación, digamos, de todo este ida y vuelta del 24 y hablando Norberto siempre nos sorprende con todo su sí, su sí, análisis, sí, sí, general. sí, un análisis. Bueno, un, un... Un análisis que eh, eh, y eso creo que uno de los aspectos interesantes al hablar con Norberto eh donde te, donde te muestra cómo está vinculado todo con todo, no eh, desgraciadamente muchas veces incluso cuando se habla desde eh, desde las luchas obras se habla desde el plano puramente reivindicativo y no la inserción o la importancia política que tiene esto para toda la realidad del país no así es. Pero bueno, este vamos este a escuchar un poco de música, pero yo antes quería mandarle un saludo a la Pacho que está haciendo galletas, me dijeron, no, ¿de qué? Está serán? haciendo galletas, creo que de harina de mandragora. <risa> Escuchame un poco de música y esperamos la galleta de Lapacho.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 11 y 34, continuamos con el Enredando de la Mañana Le mandamos un saludo a nuestra compañera que nos está escuchando, ¿no? Así es, que está haciendo en estos momentos galletitas de ojo de salamandra Y sí, me dijo también que iba a hacer unas de orejas de burro con ajo deben ser deliciosas así que con saludo Ay la pachu que está mandando mensajito este pacho estamos esperando las gaceitas así que sabes que estamos aquí en la radio. Eh, son las once pasamos nuestros contactos para toda la gente que se quiera comunicar con nosotros lo puede hacer a través de nuestra página web www..org.ar o sino no también se puede comunicar con nosotros a través de nuestra Facebook red nacional de medios alternativos y ahí puede seguir todas nuestra noticia. Este, no lo vi comiendo a Panchito, ¿vos lo viste? Sí, le saqué una foto, lo vi comiendo, lo vi comiendo galletita justamente, de, de las industriales, ¿no? Ah, no, no, no, nada de patas de cabra, no, ni... no, no, no, no, no de escamas de basilisco, esas, esas ah, sí. cosas ricas que siempre... Che, Seba, ¿te vas para Rosario? Me voy para Rosario, así es, este, nos vamos, nos vamos con, con Panchito y capaz que dejanía a otro más, eh, vos no vas, ¿no? Eh, no, no, ah, no, no. este sí, y... Bueno, el encuentro es el 18, 19 y 20 En la ciudad de Rosario El 18 abre con un panel Sobre comunicación, educación popular y academia Repensando nuestras nuestras prácticas El sábado 18 tenemos una feria de libros Y distintos talleres, radio e internet Redacción periodística, fotografía Redes sociales, donde se tocará utilización estratégica y lenguajes. Eh, también eh, distintos paneles, ¿no? eh, los compañeros baleados de la RNMA. Eh, talleres de protocolo de seguridad para comunicadores populares. Arte, lucha y comunicación. Seguridad y informática, producción radial, comunicación popular para transformación social. Eh, una exposición sobre la situación latinoamericana. Y el domingo tendremos talleres también de protocolo de seguridad, eh, de encuadernación eh, fácil, medios y visibilización de las luchas sociales, eh, radios abiertas y transmisiones especiales, comunicación y salud mental, acceso a la información pública, periodismo económico y en el cierre el rol político estratégico de la RNMA, y la construcción de experiencias de comunicación contra hegemónicas. La verdad que va a estar bastante interesante, ¿no?, todos esos días, y también va a estar cerrando con la, con la fiesta, ¿no?, que ya caracteriza los encuentros también de la Red Nacional de Medios Alternativos. A mí me hiciste mencionar todos los talleres, toda yo la parte saber, aburrida, era la... digamos, y vos querés hablar de la fiesta. Bueno, <risa> y la fiesta se va a dar también al cierre del encuentro. Fiestas que son memorables. Así es, para recordar toda la vida. Así que, bueno, están todos invitados a Rosario este fin de semana. Vayan preparando el bolso Panchito y Seba, que los vamos a extrañar. No choquen, por favor. Así es, yo también te voy a extrañar. Yo también. Yo no sé si lo voy a extrañar porque voy a tener que hacer un taller, porque lo voy a tener que reemplazar a Panchito... Este, los estaciones que damos aquí en la radio también Así que no sé si lo voy a extrañar tanto Bien Bueno, eh, vamos adentrándonos En el próximo bloque eh, Nos llegaba eh, Esta mañana A través de compañeros de la RNMA Nos llegaba eh, La noticia eh, O el informe Podríamos decir De que había una El juez Otranto Allá en el sur ¿No? recordemos bueno todos los acontecimientos alrededor de la desaparición de la lucha de los compañeros y compañeras de Pulof y la desaparición de Santiago Maldonado nos llegaba el informe esta mañana de que el juez este Otranto estaba movilizando el juez Otranto a, a las fuerzas públicas también en dirección hacia eh, la comunidad pullof Por eso estamos en contacto con Martirano Guala. Eh, Martirano, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Sí, ¿podrías eh, comentarnos respecto de esta última información? Sí, mira a ver, eh, yo no sé qué saben ustedes de esta situación, pero bueno, esta es una más de tanta il ilegalidad que hemos sufrido nosotros, ¿no? Porque... Eh. Eh, para nosotros esto que está pasando en este momento es, es, es prácticamente un capricho no porque eh, se trata de, de supuestamente están buscando a Santiago Maldonado en el territorio del cual la misma Gendarmería se lo ha llevado yeah. eh, entonces es muy peligroso lo que está pasando no es muy peligroso lo que está pasando porque en este momento tienen como 30 kilómetros sitiado el, el, el lugar o sea, han desviado la ruta, eh, no podemos ingresar Nadie sabe qué está pasando, hasta última hora no vamos a ver qué está pasando ahí adentro, ¿no? Solamente siempre hacen lo mismo, cada vez que entran, hasta última hora no sabemos el saldo negativo que tenemos, porque siempre es negativo el saldo que, que sufrimos nosotros cuando hay un allanamiento eh, ahí en el puló. Eh, Martín, entonces se encuentran en este momento este, realizando esa, ese, ese allanamiento, ¿no? Sí, sí, sí, sí, en este momento están ahí, porque yo no estoy, yo estoy en esquina en este momento, pero bueno, estoy con, claro. en contacto directo prácticamente con la gente, eh, de adentro no, porque en ese momento seguramente están en actividad, entonces... No no me puedo comunicar, pero sí, sí, han ido gente han pasado por ahí en este momento y lo están deviando los que van hacia el, hacia el norte de izquierda hacia el norte, los desvían por Cholila y los que vienen hacia el sur, también desde Puyerno, los desvían por Cholila o sea que hacen un triángulo que no puede que nadie sabe en este momento qué es lo que está pasando eh, y eso es lo que me preocupa porque generalmente siempre hay represión y muy fuerte no y usted, bueno, sí. eh, en ese marco se encontraba Santiago Maldonado cuando se desapareció claro sí. Eh, y creo que, yo no sé qué conocen ustedes, pero Santiago Maldonado se encontraba eh, apoyando al, al, uh -huh. al a la recuperación y bueno, y lo encuentran ahí y, y se lo lleva a Gendarmería y lo que deberíamos dejar claro que todo el mundo en ese momento se encontraba en una actividad de, de, de manifestación porque nosotros tenemos a Alonco Huaychafes, Facundo Jones, igual hace bastante tiempo eh, preso ilegalmente ustedes lo saben eso, supongo uh -huh no entonces se encontraba en ese momento ya se cumplía los 30 días que le había dado este señor de este juez que está en, en baridoche villanueva y estábamos reclamando la, la libertad de él ¿no? estábamos informándolele a la gente en la ruta porque la única forma que tenemos de visibilizar nosotros es informar informar a lo que a la gente que pasa porque en realidad ¿a quién más le vamos a pedir ayuda acá hemos de desde que se inició el proceso estamos pidiendo a alguien que que venga a dialogar y y lamentablemente tengo que decir nunca se acercó a nadie siempre hemos sufrido represión yo, no, yo ya perdí la cuenta de la cantidad de represiones que hemos sufrido en, en, en el territorio recuperado eh, Martín Año ante esta situación digamos ¿cuáles son los avances no de la causa de la búsqueda de eh, Santiago Maldonado? en realidad yo personalmente sé que ellos saben dónde está Santiago ¿no? claro. la, lo, que, lo, lo que se nos llevaron en la Almería saben dónde está Santiago pero como las persecuciones al pueblo mapuche acá están desviando la información a la gente común para que la gente piense que que bueno, que que nosotros lo, lo tenemos en el territorio, o que Santiago se ahogó, nada de eso porque el, la versión esa quedó eh, como desechada en el momento que hicieron los peritajes, los perros y la gente de, de prefectura que, que estuvieron ahí adentro, ¿no? Eh, igual el comunicado ese que sacó tanto en su momento eh, fue muy como anticipándose a los peritajes que se habían que se habían hecho no eh, claro. entonces para que ustedes tengan una idea como cómo se maneja no y y nada yo lo que quiero recalcar es que es eso no de que están desviando la información para culpar a la gente de, de, de, de la que está en la recuperación de de que tiene que ver con con la desaparición en de santiago y, y, y nosotros estamos reclamando juntamente con la familia tratando de de que se que sepamos dónde está Santiago, ¿no? Eh, ayer hicieron unos cateajes en otro escuadrón de gendarmería acá en José de San Martín, dice que encontraron algunos indicios, pero así todos se fueron otra vez al pulof y a, a yo creo que a reprimir, porque en estos momentos yo creo que la gente está siendo reprimida en el lugar, porque no van a otra cosa. Yo desde que yo fui el primer imputado en esta causa desde que se inició en el 2015 Y al juego tanto, por primera vez lo vi hace 10 días atrás, eh, acercándose a la tranquera, por primera vez desde que estamos en el territorio, acercándose a la tranquera y con toda la soberbia encima, ¿no? Quería entrar Ajá. con drones, quería entrar con toda la gendarmería, siendo que nosotros le estábamos diciendo que ellos se habían ido, se habían llevado a Santiago, ¿no? de que Bueno, hay muchos hay muchos testimonios de ahí, muchos que lo vieron que se llevaron a Santiago de ahí, y también quiero recalcarle que Santiago estaba reclamando la, la la libertad del lonco que en este momento lo tenemos en huelga de hambre, en este momento el lonco está sufriendo eh muy hacia o sea, el salud es muy delicada. En este momento está con problemas, está problema de desmayo en algún momento, o sea, está complicada la situación, y sin embargo esto quedó como en un segundo plano por todo este circo, claro. este montaje que están armando alrededor de unos terratenientes que, que no quieren más que destruir el lugar, nosotros estamos haciendo to todo lo contrario, queriendo preserva preservar esto y sin embargo no estamos siendo acompañados por una cantidad de, de gente que, que está siendo oído sordo la situación. ¿no? Eh, Martillano, eh, bueno, eh, está en estos momentos eh, el juez Otranto, Allí, eh, cuando la represión, donde desaparece Maldonado, estaba el, el mismísimo jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, son todos eh, señas, porque cuando hay un desalojo, o generalmente no se digna, digamos, las altas esferas estatales o, o, o judiciales a estar ahí, ordenan a las fuerzas eh, represivas, que realicen esa actividad. En este caso, estaban presentes el juez Otranto, estaba estaba presente en aquel momento el jefe de Gaminete, o sea, que estamos hablando de que eh, se le está asignando, evidentemente, políticamente el Estado le está asignando una importancia enorme a eh, la represión a la comunidad Pulov, ¿no? Sí, mire, eh, yo creo que nunca tuvieron intenciones de desalojar, así como usted lo dice, porque porque en realidad no tienen un argumento para desalojar, ¿no? O sea, nunca hubo int un intento de desalojo, salvo el 27 de mayo este, que, que detuvieron por primera vez a lonco ahí sí intentaron hacer un desalojo, que bueno, que por suerte pudieron eh, ahí resistir dos, dos mujeres, la mierda nuestra ahí, con no sé si ustedes tendrán la información, pero torturaron a un bebé de un mes ahí, con 10 grados bajo cero sí. en el mes de mayo, bueno, eh, esa vez sí intentaron desalojar. Después no, porque no tienen argumento, o sea, a ver, nosotros estamos reclamando algo que históricamente nos pertenece y que jamás nadie se dignó a devolvernos, que son las tierras productivas que, que perteneció a nuestra gente desde ya. antes, durante y después de la campaña del desierto o sea que en eso yo creo que si ven esto, le piden papeles y ven esto, está flojo de papeles por todos lados, de todos modos a nosotros no nos interesan esas cosas porque nosotros a ver, sin sin ningún papel acá, nosotros podemos dar testimonio porque somos gente de acá de este mismo lugar, que no vinimos de ningún barco, jamás, nunca, siempre fuimos de este lugar y eso lo podemos decir tranquilamente mirando a los ojos a cualquiera. Claro. Sin embargo, del otro lado no está esa situación. Entonces, por eso la persecución tan fuerte, ¿no? Son puros intereses, ¿no? Puros intereses. De, de, de algo que nosotros queremos preservar para para no solamente para los mapuches porque nosotros decimos desde que se comenzó este proceso estamos diciendo que, que queremos preservar este lugar tal cual está para para nosotros y para la gente que no es mapuche que es una sociedad muy importante muy grande que hay acá no nosotros no estamos reclamando el, ter el terreno a un pobre trabajador no estamos luchando con contra un multinacional que está haciendo cateo por todos lados tiene marcado todo el territorio prácticamente para para que entre las mineras no eh, Sin embargo nadie hace eco de eso y, y bueno y la represión nosotros la vivimos permanentemente porque los medios están al servicio de estos grandes desdependientes y de la política no que, que históricamente nos fue eh, nos fue jugando un papel en contra a nosotrosmarta ¿no? eh, ya para ir cerrando una última pregunta cuál es la situación judicial del lonco eh, en la situación judicial es sí hizo un juicio el Juego Tranto lo declaró nulo... ...que por eso digo yo... ...el Juego Tranto en su momento parecía una persona... Que, que, ...que nos brindaba garantía... ...porque desde el momento empezó a decir... ...que esto no era un problema... Eh, ...que acá no, no había terrorista... ...como no lo hay... ...que era un problema social... ...bueno después no pudo sostener esto después que que anuló el juicio que, que que estuvo bien anulado porque estaba viciado de de un montón de irregularidades donde habían torturado gente para que declaren dónde dónde dónde estaba el longco ya antes de que chile pierda haga el pedido de extradición ya facundo lo, lo estaban persiguiendo pero muchísimo tiempo antes o sea eso se comprobó Bueno después Otranto hizo lo que tenía que hacer y después no lo pudo sostener, porque bueno seguramente fue presionado muy presionado, nosotros lo lo, lo vimos públicamente acá por por el gobernador no que el gobernador le, le pidió la institución que le iba bueno, no pudo sostener eso, Otranto la presión ha sido muy fuerte y hoy es un prácticamente un títere más de la política no porque qué no no, no, no está haciendo su trabajo como realmente debería ser, una justicia independiente. Él está recibiendo órdenes de, de, de los pertenientes, de los poderosos y de la política que, que se encuentra en estos momentos eh, gobernando. Así que eso es lo que sentimos y eso es lo que podemos asegurar porque no, nos pasa. Nosotros que estamos viviendo acá, eh, nos viene pasando históricamente. no Cada vez que abrimos la boca somos perseguidos, perseguidos. Eh, Pero bueno, ahora por suerte tenemos esto de poder difundir y poder decirle a todo el mundo qué es lo que estamos haciendo y, y, y por eso vamos a a a sostenerlo en el lugar. Así que más o menos esa es la situación. La situación para nosotros de, de Facundo es ilegal. Es ilegal y será ilegal hasta que hasta que alguno se digne a cumplir con con con las leyes. Igual nosotros no nos confiamos mucho ya porque sabemos que las leyes no son para nosotros eso siempre lo decimos y lo sostenemos, no, no son para nosotros. Entonces, ojalá que que alguien se digne y, y por lo menos la gente de Derechos Humanos anda participando bastante, ojalá que alguien escuche a alguien y, y se digne un poco de, de escuchar a, a los pueblos originarios y no perseguirlo, como nos están haciendo en este momento ¿no? Eh, Facundo está en huelga de hambre, ya lleva más de 10 días, ha perdido muchos kilos y la verdad no sabemos cómo va a terminar. Así que esa es la situación más o menos. Bien, Martiniano, agradecemos eh, muchísimo la entrevista y bueno, vamos con seguramente los distintos compañeros y compañeras de la red nacional de medios alternativos, vamos a estar atentos a los resultados de esta última acción de las fuerzas represivas frente a la comunidad Pulov. Yo agradezco mucho que se hayan comunicado conmigo y para poder de, decir lo que nos está pasando acá y también tengo que decir que anoche por ahí pude ver un programa de, de televisión donde se encontraba un, un líder de, de un pueblo originario que yo no sé si... Que, qué estará pasando pero no no puedo mencionar todo lo que realmente eh, nos está pasando como como pueblo yo cuando digo pueblo eh, el pueblo y todos los pueblos del norte están sufriendo la misma situación que estamos sufriendo nosotros pero bueno no no no lo escuché decir y puedo hacer énfasis en las cosas que está pasando acá en, en, en el sur no eh, la verdad es que por ahí habría que analizar bien esa situación porque por qué pasan las cosas que pasan y cuando uno tiene la oportunidad de decir las cosas a veces no ...no se dice... ...la verdad eso me, me, me sorprendió un poco... ...pero bueno... ...es como estamos, qué va a ser... ...así que le agradezco y les mando un abrazo... ...y cuando gusten esté a disposición... ...igualmente, muchas gracias. gracias... ...bien, ahí pasa Martignano Guala... ...que bueno, nos hacía un panorama... ...de la situación esta que está pasando con el juez... ...que están allanando... Eh, ...un posible intento de una nueva represión... ...al pueblo, a la comunidad de Pulof, ¿no? ...así es, bueno, vamos a un intermedio musical... ...porque nos queda poco tiempo... Le mandamos eh, un caluroso saludo a Pachu, que está terminando de hacer las galletas de... Este, patas de chancho con orejas de chivo. tiene el hospital En el hospital Ay por favor Que alguien me diga si ha visto a mi hijo Es estudiante de medicina Se llama Agustín es un buen muchacho Es a veces cerco cuando pira lo han detenido No sé qué fuerza Patalón blanco, camisas raras Pasó ante ayer Pasó ante ayer La -cla Clara Quiñones Se llama mi madre Ella es un alma de Dios Y no se mete con nadie Llevado de testigo Por un asunto que es nada más conmigo Y yo fui a entregarme Hoy por la tarde Y ahora vi que no saben De quién se la llevó Tiros de escopeta y de revolver Autos acelerados, frenos, gritos Ecos de bota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 y media, continuamos con el enredando las mañanas aquí en el est estudio de Radio pueblo en San Salvador de Jujuy este vamos a nuestra próxima nota así es, eh, algo que ha tenido también poca difusión eh, los trabajadores de Página 12 en Asamblea decidieron hacer, realizar un paro este fin de semana para la cobertura de las pasos y no hubo eh, como que no hubo una gran difusión de eso no este y Y de la continuidad de la lucha de los trabajadores de Página 12. Así que estamos en contacto con Fernando Dondero, eh, eh, secretario general de CIPREVA y bueno, y, de, y de Página 12. Eh, ¿Nos estás escuchando? ¿Qué tal? Buenos días, compañeros. Bueno, muchas están ustedes? Bien, bien, bien. Bueno, ¿podrías comentarnos eh, cómo se llega a la decisión de la Asamblea y cuáles son los reclamos principales? Sí, venimos en un conflicto bastante largo, ya desde los primeros meses del año que veníamos pidiendo una actualización salarial. Nosotros consideramos que el año pasado perdimos cerca de 15 puntos en nuestro poder adquisitivo. Eh, tuvimos también el año pasado un montón de medidas eh, a lo largo del año. Tuvimos dos conciliaciones obligatorias dictadas por el Ministerio de Trabajo y recién hacia noviembre conseguimos una pequeña mejora para los sueldos más bajos. Así estaba la situación nuestra cuando empezó este año. Este, en concreto, en el mes de... se cerró una paritaria en la que nosotros como sindicato no participamos porque no tenemos todavía la personería gremial. Entonces las patronales firman con un sindicato que no tiene presencia en las redacciones, siempre acuerdos a la baja que después nos perjudican. En el caso puntual de este año firmaron un 20%, que es un poco el techo que impuso el gobierno para los acuerdos paritarios, cosa que a nosotros nos parece absolutamente insuficiente, pero que todavía no hemos podido llegar a discutir eso porque eh, Página 12 ni siquiera nos pagó la primera cuota que era en el mes de mayo del 12%. Ese es el reclamo, habíamos hecho ya otros paros, otras medidas, algunas actividades en la calle, habíamos hecho una mateada en la puerta del diario hace unas semanas, hicimos un montón de actividades, no solamente paros, este y llegamos a esta situación que se siguen acumulando siguen acumulando meses de retroactivo, o sea, ya nos deben mayo, junio, julio y lo que corresponde al medio aguinaldo, este entonces venían las elecciones y llegamos a, a esta conclusión de tomar una medida, hacer una medida realmente fuerte porque este eh, eh, Página 2 es un diario eminentemente político, entonces no cubrir eh, las PASO era una decisión que, bueno, que nunca en, en 30 años de... de de vida del diario habíamos hecho un paro un domingo ni un paro en, en una elección no así que ese fue el motivo o sea tenemos otros reclamos este pero el central es que nos, nos están eh, debiendo el retroactivo este que eh, en donde bueno nos perjudica terriblemente porque los meses pasan la inflación sigue y este y nuestros salarios son los mismos desde el principio de año no claro. Fernando hubo alguna a, comunicación digamos con los dueños del diario. En general nosotros no tenemos problema en cuanto a sentarnos a dialogar. Eh, es una patronal que siempre ha tenido la costumbre de reunirse con la comisión interna y discutir. Pero eh, lo que nos estamos encontrando en una actitud muy cerrada, muy defensiva, que están en una crisis económica o financiera profunda y que por eso no pueden en este momento afrontar eh, el, la deuda y ni siquiera pueden, dicen este hacer una propuesta eh, en el corto plazo de cómo la van a pagar. Este, tuvimos, sí, sí, reuniones, tuvimos, de hecho tuvimos una larga reunión el viernes a la noche que ellos querían que nosotros levantáramos, previéramos nuestra decisión de hacer el paro sábado y domingo, cosa que por supuesto, ante la falta de de propuesta alguna, este nosotros este mantuvimos la decisión de la asamblea. Este, entonces, según lo, lo que comentas, ni siquiera y eh, eh, se ha abonado el eh, este acuerdo paritario mínimo firmado por, por por las patronales burócratas digamos exactamente exactamente esa es nuestra situación este la situación este eh, bueno es, es realmente eh, muy preocupante eh, no somos el único medio de capital que estamos afrontando atrasos en los pagos los compañeros de ámbito financiero y de toda la, las empresas ligadas con ámbito financiero están cobrando en cuotas Eh, los compañeros de Editorial Perfil, este, el aguinaldo no lo terminaron de cobrar, cobraron una parte hasta ahora y, y recién a fin de mes terminan de cobrar el, el aguinaldo de, que se debería haber cobrado el 30 de junio. Los compañeros de las radios también tienen atraso en los pagos. Los compañeros de, de, del plata en la situación más grave que estamos atravesando en este momento que están llegando a cobrar, todavía no tienen completo cobrado el mes de abril y además eh, no hay aportes este, a las obras sociales de parte de la patronal, lo que agrava muchísimo la situación de los compañeros. Quiero decir con esto, ya no saliendo un poco de la situación de página, para extenderme claro. a la situación general de los medios de Capital Federal, este, estamos padeciendo situaciones de mucha dureza, este, las patronales en general adjudican mucho al cambio de pauta que introdujo este gobierno, que la disminuyó al mínimo, y que se le favorece directamente al grupo clarín y a los grandes medios como la nación este ese es el contexto general de ha cerrado el geral un diario de 140 años ha cerrado hace poco ha cerrado la revista 23 o sea hemos perdido muchísimos puestos de trabajo que genera una situación de, de bueno de mucha preocupación por la, por la situación de los trabajadores y trabajadoras de prensa por un lado Y por otro lado por la pérdida de voces claro. que, que afecta directamente a ya no a nosotros solamente como trabajadores sino a, a nosotros como ciudadanos digamos no este ese es ese es el contexto general en el que nos estamos este moviendo eh, Fernando comentaba recién que aún no hay un eh, reconocimiento oficial de la personería gremial bueno siendo que que si prueba ha tenido una este Eh, una participación frutilante, eh, eh, eh, digamos, en el escenario eh, sindical de la prensa, ¿no? Eh, sí, sí, pero bueno, son temas legales, digamos. Nosotros por suerte conseguimos nuestra personería simple en un tiempo bastante eh, breve este, y eso nos ha permitido elegir comisiones internas. Nos encontramos en una situación de que ya no había elecciones de comisión interna había un abandono del viejo sindicato absoluto este no había afiliación no había nada entonces nosotros iniciamos ese camino bueno lógicamente con audacia porque las leyes sindicales argentinas no, no favorecen este tipo de experiencia como la que nosotros estamos desarrollando pero pero bueno vamos en, a, en, a, en un futuro vamos a ir una compulsa eh, para eh, contra el otro sindicato para obtener nosotros la personería gremial que es lo que nos falta para poder discutir sobre todo paritarias. En lo demás elegimos delegados, elegimos comisiones internas en las empresas, representamos a los compañeros, tenemos un plenario de delegados de las tres ramas de canales, radios y prensa escrita este numeroso y activo. Este en un contexto, repito, de, de, de luchas defensivas, este porque bueno, no somos ajenos a todo lo que vive el movimiento obrero Eh, para ir cerrando, eh, ¿cuáles serían los próximos pasos, si los hay, dentro de la lucha de los trabajadores y trabajadoras de Página 12? Nosotros, este, el jueves, vamos a hacer una especie de, eh, de olla popular este, el, con locro y este, y lentejas eh, para recordar los 30 años de, de actividad gremial del diario, este, para recordar de que bueno, que estamos vivos, que seguimos peleando este, por nuestros derechos, Eh, primero defendiendo los puestos de trabajo segundo defendiendo nuestros salarios este así que esa es la continuidad que tenemos para esta semana ¿no? O sea después de hacer un paro de 48 horas también esperamos que de, una reflexión eh, de parte de la patronal que, que se avenga a estudiar nuestros reclaamos pero eh, sabemos que muchas veces este para patronales que les interesa el eh, la exposición política, este, hacer actividades de tipo, eh, que tengan un toque yo que sé, mediático, eh, a veces les preocupa más claro. que un paro, digamos, ¿no? Claro. O sea, a veces parecería que no le importa cómo sale el producto que, que, que llega a los kioscos, este, y en cambio sí les preocupa cuando su imagen se ve afectada. Entonces este, a, nos gusta demostrar el doble discurso que muchas veces tienen las patronales. Bien. Bueno, agradecemos muchísimo la entrevista y seguramente vamos a seguir eh, como RNMEA en contacto para eh, hacer un seguimiento de todas estas luchas que muchas veces son invisibilizadas. ¿no? Eh, les agradezco muchísimo, compañeros, y contamos siempre con ustedes. Muchas gracias. Viera, ahí pasaba Fernando Dondero, secretario general de Cipeva, que nos contaba, bueno, esta terrible situación que están viviendo los trabajadores de Página 12, y también no todo este los trabajadores de prensa de de la capital que están agremiados a Cipeva y otros que no, pero sí una difícil situación que está viviendo toda la prensa ahí en capital. Bueno, eh vamos a un pequeño intermedio musical porque nos está quedando muy muy muy muy poquito tiempo. La próxima nota eh, debería ser la entrevista al perro Santillán. Desgraciadamente eh, todavía no podemos comunicarnos porque está en este mismo momento realizando un paro y movilización por la libertad de Santiago Seiland. Así que bueno, vamos a un pequeño intermedio musical. Le mandamos un saludo a Pachu, que ya está terminando de cocinar las galletitas de harina de Belladona. Y, y bueno, este volvemos lo más rápido posible. Así es. Mach 11.43, continuamos con el enredando las mañanas aquí en el estudio de Radio Pueblo. La verdad que tenemos una mañana bastante agitada y ya nos quedan este, los últimos minutos, ¿no? ¿Te parece, Seba, que vamos a nuestra próxima nota? Así es, vamos eh, están los compañeros del SEOM, del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy, realizando eh, un paro en el día de hoy y movilizaciones, movilizaron también en el día de ayer, exigiendo la liberación de Santiago Zailán este, que fue detenido por el gobierno de Jujuy en el marco de la lucha de los trabajadores de Vinalito, los trabajadores municipales de Vinalito, para eso estamos en contacto con Sebastián López, ¿nos estás escuchando? Sí, los escucho Perfecto, bueno, nos podrías comentar cómo se ha desarrollado el paro y las, distint y las distintas exigencias que se están planteando Bueno el paro el día de hoy está enmarcado en un plan de lucha que nosotros habíamos iniciado debido a que no estábamos de acuerdo con la imposición de paritarias del gobierno de Morales y estábamos exigiendo la reapertura de paritaria. Le decimos no a la imposición del 6%. Solicitamos una ley en la cual simplemente la jubilación digna con el 82% móvil y que se empiece a ver el tema de la desprecarización laboral debido a que Ese ha sido el principal motivo por el cual hoy el compañero Ceylan se encuentra detenido. Y por supuesto, a partir del día viernes tuvimos que agregar el pedido de libertad del compañero Ceylan por luchar por sus compañeros precarizados en la localidad de Vinalito. Eh, Sebastián, nos podrías comentar, porque es algo que, que eh, de lo que no se tiene mucha constancia a nivel nacional cuando hablamos de precarizados, Eh, en los en el sindicato de municipales de Jujuy, ¿cuánto están cobrando y cuáles son las horas laborales que cumplen estos compañeros y compañeras precarizados? Mira, nosotros asumimos en el sindicato hace cinco años, ya, ya estamos en el segundo mandato. Ni bien asumimos, empezamos a detectar que en todo... Eh, los municipios de la provincia de Jujuy, había compañeros y esto eh, le, le va a sonar algo increíble pero es lo que nosotros tenemos constancia, tenemos la prueba de lo que ocurría había compañeros que ganaban desde 150 pesos hasta 2.500 pesos no tenían obra social, no tenían aporte jubilatorio y les exigían trabajar entre 4 y 6 horas dependiendo del municipio eso es lo que nos llevan nosotros iniciar plan de lucha que hasta el día de hoy continúa y que ha sido lo que lo que realmente no, no, nos ha salido muy claro a nosotros como dirigencia sindical el tener que estar visitando cada dos por tres las comisarías el tener a, aproximadamente entre 10 y 20 causas cada uno de los miembros de comisión directiva compañeros que hemos perdido parte de nuestro cuerpo en esta lucha y a pesar de todo eso y por ahí nos da bronca cuando escuchamos a algunos políticos prometer 25 mil pesos y seis horas de laburo. A pesar de todo eso, simplemente hemos logrado el blanqueo de esos compañeros. Hoy cobran cuatro mil pesos, tienen la obra social, tienen el aporte jubilatorio, pero vos fíjate que siguen en la precariedad salarial, puesto que ni siquiera están cobrando el salario mínimo vital y móvil Esa ha sido la situación que se vivía en Jujuy y que se vive ayer con el gobierno de Feller, hoy con el gobierno de Morales sebastián te quería preguntar este, vos recién decía bueno ¿no? toda esta lucha que han llevado adelante desde el seón no con los municipales ha, ha provocado que tengan que visitar varias veces las la comisarías no esta tiene que ver digamos con una clara persecución que hay a, lo, a los gremios combativos no este, y también te quería preguntar cuál es la situación este, de Santiago en este momento de persecución a lo que se anima a luchar a levantar una voz de protesta inició en el gobierno de Feller y continúa y se profundizó hoy con el gobierno de Morales, la verdad que Hoy uno no puede hablar fuerte porque ya es acusado de violento, ya es criminalizado, ya es perseguido. Y hoy el compañero Zahidá se encuentra en la cela de la comisaría del barrio La Merced, en la localidad de San Pedro. Este, tenemos entendido que no se le va a brindar la libertad inmediatamente a pesar de que hemos presentado el cese de detención puesto que por lo que se le acusa no existen pruebas, no consta prueba alguna. Sabemos que es un armado mediático lo que ha aprovechado el señor gobernador. Vos fíjate que esto ocurre dos días antes de las elecciones y él en su discurso dice se van a gloriar que Jujuy hay paz que, que ya no hay más corte de ruta que una cosa que la otra apuntándonos de violento pero acá uno es violento por pedir una mejora para la familia jujeño uno es violento por salir a pelear, la verdad que yo creo que tiene que reconsiderar y ver bien y hacer una buena lectura de lo que han sido las últimas elecciones. Que si bien ha ganado 6 de cada 10 jujeños, no lo están apoyando. Y ha, y ha reducido el caudal de voto. Eso tiene que ser debido a las políticas de ajuste que ha él, este, implementado en nuestra provincia a pesar de las falsas promesas que hizo durante su campaña. Eh, Sebastián, respecto de la actualización salarial... Eh, esta se ha llevado digamos eh, de manera unilateral ¿no es así? Es así eh, Miguel asumió las paritarias las empezó a imponer directamente, ya ni nos llaman a discutirla, vos fíjate que el sindicato de las últimas paritarias no fue recibido simplemente se nos notificó por escrito lo que iba a ser y bueno, esta es la política que ellos este, están llevando adelante, ¿no? La verdad que nosotros no estamos dispuestos a retroceder, no nos vamos a callar, y si tenemos que visitar todos, todas las comisarías estamos dispuestos a hacerlo, pero no nos vamos a callar ayer resistieron nuestros y también compañeros que hoy no están hoy nos toca resistir a nosotros eh, Sebastián para ir cerrando, ¿cuáles son eh, los próximos pasos a seguir en esta lucha por la liberación de Santiago? mañana vamos a estar con radio abierta en la puerta de los tribunales de San Pedro Y bueno, no no le vamos a aflojar, vamos a seguir con la raya abierta. Queremos que la comunidad sepa que él está preso por luchar, él no está preso por robar, él no está preso por declarar obras que no se hacen, no está preso por firmar cheques y no está preso por delinquir. Está preso por luchar. Bueno, agradecemos muchísimo la entrevista y seguramente vamos a hacer eh, un seguimiento de esta importante lucha. No, yo le agradezco a todos ustedes la difusión, debido a que hay un cerco mediático acá, que la verdad que, que nos impide poder dar a conocer la realidad. Muchísimas gracias. Bien, ahí pasaba eh, Sebastián López, del SEOM. Este, si me escuchan hablando solo es porque efectivamente estoy solo. Eh, Pachu está está cocinando las... Eh, galletitas de, de harina de mandrágora eh, david salió corriendo a no recuerdo bien qué y, y bueno y me he quedado absolutamente sobapre está panchito está mono eh, eh, están las compañeras flor el lore eh, pero están todas detrás de la pecera digamos así que ah, tenemos pecera eso eso eso es una es una novedad bueno pues eh, Creo que uno de los hilos rojos no del, el hilo rojo de esta de este enredando ha sido y, y seguramente desgraciadamente lo será más con el pasar de, del tiempo han sido las luchas sindicales las luchas laborales no entrevistábamos a Mariano cuenca de san Isidro el cual tiene 47 le han armado 47 causas este judiciales Norberto Senior, una explicación verdaderamente muy interesante respecto de la, eh, todos los tejes y manejes, todo lo que hay detrás de la decisión o no de movilizar el 22 por parte de la CGT. Eh, bueno, Martín Aguala eh, con, con, con, con la actualización de la realidad de de este de la comunidad Pulof. Y luego las entrevistas a Tato Dondero, de Cipreva, por la lucha de los trabajadores de Página 12 y en general de los trabajadores de la prensa de Buenos Aires y ahora eh, a los compañeros del SEOM, judicializados también, y un compañero detenido eh, creo que uno el hilo rojo no Podría, es ese, la, las luchas sindicales y la persecución que se establece tanto frente a los gremialistas como bueno, el, el, el, el, el caso ya ya eh, que excede todos los límites de la desaparición forzada de Santiago Maldonado y la detención, la continuidad de la detención ilegal de Facundo Yonejuala. Eh, me parece que, este, eh, que esta, este, este hilo que recorre, como decía, desgraciadamente, conforme el gobierno siga aplicando su política de precarización, de hambreo, de persecución, desgraciadamente estas notas van a ser cada vez más comunes ¿no? pero bueno vamos eh, ya estamos terminando eh, el enredando vamos a mandar un, un gran saludo a Norberto Senior no este al cual le agradecemos la entrevista un gran saludo a Pachu que termina ya de cocinar las galletas y nos retiramos Panchito Eh, vos estabas comiendo las galletas de Pachu o ah, otras galletas perfecto y nos retiramos con esta esta música de hermosas tierras de amor y paz hermosas